Gaur, bueno, aki zuen ez, liburu hau aurkezten da, Edukazio, Memoria e Historia de las Mujeres vascas Lecturas Feministas, Memoria, Ezkuntza eta Historia gustatzen dituen liburu bada, e, bueno, artikulu bat zuen bilduma da, oso artikulu diferentea gira, baina, bueno, ardatz, konkretu badago danak edo, bueno, e, birtzen dituena, hori gero esplikatuko digute obetok, eta, eta bonen gaurre gurekin daukago ba, bueno, liburuaren bueno, koordinatzaia, eh, Julian Monje Sarabia, intxoorta eh, mila beattzenuna eh, hogeita ha ama zazpiko kultur elkarteko ekidea, eta begoina gorospe Paskual liburu honetan badagoen eh, artikulu baten eh, bueno, artikulu baten ebilea. Bueno, ni piskata aurkestuko dizkizuet biak. Esanduan bezala Julia Monjas Arabia, Intxo Horta Kultura Elkarteko kidea eta liburu honetako proiektu honetako koordinatzailea da. Eh, bera arrasatearra da eta eh berakengoko dugu piskat lehenengo zatia, liburuaren kokapena eingo dugu piskata nola sortzen den proiektua, proiektu honen eh nondin norakoa eta piskata ze artikulu edo e, topatu ditzak egun bertan ze gai jorratzen dira eta hori. Lan bueno, hori biskatotobe berak kontatuko dugu eta gero Begoña Gorospe Baskoa, bueno, hemen askok e ezagutzen dezue, ezagutzen eh, dugu. Bera da lan harremanetako graduon titulua, ba, emakumeen ikasketak eta genero sistema sistemetan masterra dauka eta bueno, militante feminista da, ba, horro dakizuen bezala. Berak idatzi du Ja, si ranki saludan bezala, bos, hemen datorren artikuluetako bat eta artikulu hori e, da Eusko emakumeak recogiendo su memoria de este una mirada feminista. Ta bueno, bera hemen daukagun, ba berak bere, bueno, artikulu osoa, ba, bueno, e, zertan den, esplikatuko dugu. Ba, hoi segero bukaeran baita ere berriro ere Juli egitza pasako diogu eta Juliak esplikatuko diogu bere beraien ere beste, bueno, azkeneko proiektua edo apililaren ogoita lauean helgetan emakumei edu mozaile omenaldi aldi baten inguruan e, resistentzian ibiritako emakumei eta emakume represaliatuai eta, bueno, horren or, inguruko detaile guztiak e, berak ere emango dizkigu. Bueno, hoy se presenta este maravilloso libro eh, educación memoria e historia de las mujeres vascas lecturas feministas eh, bueno es una compilación de artículos eh, que han escrito diferentes mujeres los temas principales del libro pues son la memoria la historia y la educación eh, bueno pero desde diversas eh, lecturas todas ellas lecturas eh, feministas y, y bueno eh, sobre el libro sobre el proyecto cómo surgió todos los temas que se tratan los artículos que hay pues de esto nos va a hablar eh, julia eh, julia es eh, la coordinadora del proyecto y también es miembro de mmm, inchorta cultural cartea también decir de paso que hinchorta cultural cartea también ha estado aquí pues muchísimas veces presentando otros libros que, que ya ha editado que ya ha publicado Y, y, bueno, lo que Julia nos hará, pues, una introducción, una... Um, situará un poco este proyecto y luego pasaremos la palabra eh, a Begoña. Eh, Begoña, pues, eh, bueno, supongo que muchas de otras de aquí, pues, ya le, ya le conocéis. es eh, Tiene el graduado social y el máster en estudios eh, de las mujeres y sistemas de género y, bueno, pues, desde hace muchísimos años es eh, militante feminista. Ella ha sido una de las autoras y de uno de los artículos de este libro titulado eu coña recogiendo su memoria desde una mirada feminista y bueno nos va a contar eh, pues todos los entresijos de, de lo que de lo que ha escrito y, y luego ya al finalizar pues eh, bueno julia nos va a contar un poco el último proyecto de, de Inchorta más o menos bueno el día 24 de abril se va a hacer un homenaje Eh, a las mujeres que de la resistencia y, y represaliadas en el de he dicho ¿no? en el beta, y bueno ya nos va a explicar un poco pues todos los detalles de, de ese homenaje que se les va a hacer ese día entonces pues bueno yo ya os paso la palabra es que rica cassco 14ce a ti placerada bueno pues un Vale, ba neube atsaldeon da mila esker etortzeagatik, halako leku batera oso politxa daukatela, super acogedor. Bueno, ba honek izan dagon duen e intsorta 1937 elkarteko kideanaz, eta <coughs> gure elkartea e, memoria historika e, barruen e, ze, lanien gaz aspalditik momentu baten e, erabaki genun argitaletxe txiki bat 8 e, Baina bakarri pixkate geure eta geure liburu bakateatzeko eta, eta beste momentu baten, bueno, ba, iku ikusten, ikusten dugunean e, badazela batzu, ba, bueno, ba, pixkate gure sentimenduekin bat itzen dutela, ba. baina ez gara arrglitztzen normal, ba. bakarri da ba, horixi geuna nahi duguna ateratzeko. E, Horreaititsik momentu baten... E eh bueno, esatie, auze, ama, ama liburua dala eta bost dokumentala euskagolabe. Eh momentu baten eh bueno, e, intsorta 1937 kultura elkartea espaldikan eh hasier, neopiska berandu hau e, o sea, bastante beranda sartu nintzen baina hemen dau Juan Ramon Garai nirekin etorri dana Ta bera izasan eh pikate ba, bueno, ba, sortu, sortu zauenak ez intsorta moduen baizik eta beste talde txo bat eh arrasate 1986an. Alako denboran jende etxebilen etzenbien alakoetan eta bueno ba, beraz izan. Orduan momentu baten eh hasi ba, ginen pikate E, ikusten emakumeien e, emakume papera eskotan e, memoria historika barruan pizkat deslabauta gelditzen zala, ez? Etzala ondo ikusten eta batzutan emoten zauen momentu baten eh e, e, galdera izan emakumeiek e, gerragaraian eta nus zeuden serin zuten. Orduan hasi ginen lehenengoko, e, lehenengoko menaldietan ja pizkat izendatzen, eh, figura hori e, eta eh Arrasateko Arrasateko eh GVA eh hitzeko e, pentsaugenon, ba, izango zen, itie piskat emakumeen e, ikus ez? eh? Aber eurek kontetan duten, unegon zien eta ala hasi ginen e, proiektu horrekin adin eta an eta ba, konturatu ginen ba bueno ba, ba, Kriston lana eta eta genuen. Ba, jarraitu genu. momentu baten kasualtates pizkat edo ez kasualtates no oinatenen bilanean gurtzo batitzen eta etorriz hitzaidan pakoetxe barria komentetan jo ba auketelan bat oraindion PDF baten eta zuek zelan emakumen asuntua ez eta ba bueno pasaukotsut etazuk ikusiko duzu. Eta san eh honen e, borradoriak Orduan, bueno, geok ikusi gai egonuenean pentsatu nagun Joselako material politxe, material berrixe, jende mordo bat elkartu da, haue lan hau e hitzeko, Laurak esan dagoel moduen eh oso desberdinak dies eta metodologiak be irasteko eh desberdinak, baina ardatza bai dala pixkate e, e, e, e, sa, berdina, ez? Alde batetik eh esa emakumeek e, Ezkuntza eta memoria. Ezka, danalotuta, ardatzorrekin, testu desberdinetan eta garai desberdinetan be. <coughs> Ordan, ba, hoxe, ba, haze eginen pentsetan, kontaktuen jarri ginen e eurekin, pilu ez ziren, baina, bueno, oso lan politza izan da, eta anekustu du, ba, bueno, ba, ba oso liburu politzaket ditu bala, eta gure hartien, bueno, ba, baitza ez, ba, ezaguna eta importanti e. E txuet, pixka pizka jakitzeko gero aldatabe badaukatzuek konpromiso gabe liburua pizkat ikusteko aberre e, ba ez a berdinak eta baina komentaukotzuek oso labur e, ze, ze topa dezake zuen e, liburuan eh hiru ataletetan dau Oinarrituta eta le lenatividades educativas kulturales de las mujeres republicanas En el Paiz Basko itxia rekaldek idatzi zuena, bertan eh, azaltzen da pixkat eh, ea gerra garaian, emakumiendako eh, eh, pixkat eh, posibilitate izan zen, eh, privatutik publikora pasetie. Galdera hori itxen da eta hortik ba, bueno, abiatzen da. Bigarrena Memorias de Mujeres edukadasen prisión, el silencio sobre la kartzel desaturraran, izaskun horbe gozok, berak etesis batien zauen, eta hasi ziren pizkatelenen goikertzen e, e, emakumien orokorrien, eh? emakumien e, esiketa kartzeletan, zen hasi hasieran eran etxeguden kartzelak emakumiendako kartzel modukuek, eta bueno, desarrollo bat itzen da, baina gero espezifikoki, E, ikertu zuten saturarango eh sat, sa, e, egondako presuen e, inguruan oso lan interesantiek egun hauetan be segun noragoa zen eta segun disponibilitadie ba bueno, lan itzen dugu holan aurkezpen orokor bat eta gero ka, ezin dugu 11ak e, idazle fatenteko guztietara eta ordan Goiaz pizkatea <coughs> aldatzen eta gaur begoniaetorri da, horreko gu nien be. Begoina donosti negonza, baina adibidez urrengo hastien hogeita bizian ondarrura goiaz eta izaskun horbegozo egongo da zen ondarrutarre, ba, nahi zuten, esakturra eran pizkate euren dako oso gertu tokauzai eta ba, irugarrena, ez dote esplikauko zen e, begonia, begonia da eusko emakumeak, rekogindu zu memoria, desduna mirada feminista. Bigarren Natalien, pixkatez, kuntzarekin gehi hau lotuta, bitestu hausiek euskeraz das, bata eziketa, emakumeen ardura, hori galdera moduen, Pilar Aristizabalek idatxitakuer. Nun, e, amazortxe mendetik, e, rekordido batitzen dauen, zelan ezitu duten Emakumiet eta eta gizona, doia olan, plan guztiziekin epizkate aldaketak eta ikusten oso hori magisteritza pedagogia eta induten entzako oso, oso lan interesgarri xera zen, bueno, oso ondu ikusten da batzutan zer gaichik baokagugu gero arrasto hori, ez? E, genero identitatea lehen, lehen eskuntzako testu liburuetan. Hauxe, testu hau, hiru hartien egin dute, Karmele Perez, e, Begoña Bilbao eta Gurutze Eskurdia. Hameen geixen bat, e, tratatzen dutena da kurrikulun, e, kurrikulunos okultos o, o loske salen al, al exterior, no? pixkate hortikan e, jorratu dute. Eta, azkena, el Corpo de Los y las Adolescentes del País Vasco Cuidados educación y memorias de género. <coughs> Carmele Bujanek. <coughs> Idatzetakoek Carmele Bujan, bueno, xa, hamendik eh, emordo bat eh, eh, eh, unibertsitatean das. Edo klaseke moten edo departamentu desberginetan bizkat ikerketak itzen eta Carmele Bujanek be aurreko gunean donosti esplikatu zauen bere testue E, zelan e, zen memoria daukagun gorputzetan, ez e, gero hm mm, aktibitate desberdiena kecho, zergaitzik batzuk e itzen dituzte, zergaiti beste batzukez gizartean zelan dago hori montauta, ta bueno, interesgarri xebe. <coughs> Geisen bat eh hori testu horin ja dauhainbat eskoletan eta pizka lana de campo, da. Eta bukatzeko ja pizkate momentu hontan Ebi testua daukago la Memoria de las mujeres en la vida <coughs> y en la vida pública vascas. Lecciones contemporáneas Luzma Ceira Luzma Ceira igual batzuk ezagutuko duzu zenamenbe ibili da emakumeen gene genealogiarekin eta bera menjikarra da. Memoria inguruan oso testu interesgarri eta pizka jakitzeko zen memoria tapetan duten, zeintzuk kontetan dute, zerbaiti memoria batzuk ez dila kontuan anartzen eta igual berrixe, e, bastante bastante da. Eta azkena, eh Hauxebe Amendikibilida Zaida Fernandez, bere testu hira ja, au eh pizkate berak eramaten dagoen proiektuarekin. Berak eh astarnak aimaldekotan eh ikertu ikertu itzun, eh indau Basaurin, Ondarrun, Ibarren eta hemenbe hoize e, zelanda, hamengo amengo, eh, fabrikak helan sar, de, de, de Hori da, hori da. Ba, hause azken bixeke. <coughs> hori da. Eh, bixeke izuten, bai, Saida eta eta Luma ezaira. Hausi izango san pixkat eh, liburuan e, agertzen dana. Eta, hoexe, ontze Begoñari esango die? Ah, erreras, vale. Eh, bueno, en castellano voy Eh, pues como ha dicho soy Julia Monge eh, vengo de Inchorta 1937 Cultura del Cartea que es una asociación que sobre todo nos dedicamos a la memoria histórica pero en un momento sentimos la necesidad de hacer una pequeña editorial sobre todo para editar nuestro, nuestras propias producciones y un poco pues cosas que, no, que, la, que la gente no puede llevar a cualquier sitio porque igual no le editan ¿no? Eh, este sería el, trece, el treceavo libro que tenemos editado más cinco documentales. Eh, decía que en un momento, eh, yo empecé más tarde, pero eh, viene conmigo Juan Ramón Garay, que fue uno de los fundadores, no solamente de Inchorta, sino de una pequeña asociación anterior que se fundó, que se montó el Mondragón, en el que se sacó un libro, que fue uno de los primeros libros, que el segundo así, que salió a nivel de Euskadi en el 1986. que Es, es importante... Porque según han ido pasando los años, te vas dando cuenta de que, claro, muchísima gente de la que ahora te gustaría entrevistar y de la que ahora te gustaría tener un testimonio, pues ha muerto. ¿no? Entonces, bueno, en un momento, en el 2012, cuando nos planteamos hacer el documental para Mondragón, eh, pensamos que sería interesante hacer un documental un poco diferente y hacerlo desde el punto de vista de mujeres. Entonces eh, hicimos el Mondragón con 17 testimonios de 17 mujeres diferentes y bueno, fue un trabajo muy gratificante para nosotros y de ahí también bueno, pues sacamos, empezamos ya un poco como a meternos más en, en, en este mundo un poco como que siempre haya quedado apartado, es mucho más difícil buscar documentación sobre mujeres, la, la, el, un poco el dibujo de la guerra siempre es muy masculino, Pero la pregunta un poco era, mientras los hombres estaban en la guerra, estaban en las trincheras, iban al frente, tal, ¿dónde, dónde estaban y qué hacían las mujeres? ¿No? Era una pregunta que nos parecía interesante y de ahí, bueno. Eh, entonces, en un momento, así un poco de casualidad, eh, me llegó el, el primer proyecto de este libro, bueno, un, un boceto que, que ya se lo habían movido por algunos sitios, pero no habían tenido suerte, entonces a través de Paco barria me llegó y, y bueno pues en cuanto lo leí me pareció que era eh, un material totalmente editable y justo un poco pues con lo que pues, algunas veces habíamos comentado que no había muchas cosas de estas no, no nos planteamos ni vamos, no tuvimos ni una duda y ya pues nos pusimos en contacto con ellas empezamos a bueno pues hablar y tal y de ahí salen pues salió salió este libro que me parece que han hecho un, un trabajo estupendo es un libro que ...que me parece muy muy interesante... ...sobre todo para, bueno, para todo el mundo... ¿no? ...no hace falta estar en el mundo de la educación... Ni, ...ni en el mundo de la memoria... ...ni en ninguno... ...pero de alguna manera hay algunos aspectos específicos... ...que sí que creo que, que a veces en educación... ...te faltan a veces herramientas... ...cuando alguien piensa... Oh, pues ...que quisiera hacer algo con los chavales y las chavalas... ...y a veces no tienes... bueno ...son, eh, son textos relativamente cortos... ...que se pueden leer fácil... Y de donde se pueden extraer, bueno, pues, pues para hacer debates, para reflexionar, para buscar más, más cosas, bueno, te da para, para mucho. Incluso eh, en algunos de los textos se plantean alternativas para, para sacar esto que, que no se cuenta, esta, esta historia, esta memoria, que normalmente está como más más guardada o, o siempre ha estado un poco en la esfera más privada, ¿no? Como todo lo de las mujeres, pues esto también, ¿no? Eh, y, y eso, que comentaba que para gente que, por ejemplo, pues que está en el ámbito del magisterio, de la pedagogía, de la antropología, pues me parece un, un trabajo estupendo que, que han hecho en total estas eh, 11 personas que componen lo han compuesto los ocho textos diferentes. Y bueno, ahora le voy a dejar a Begoña porque creo que su, su parte es muy interesante y luego al final, si tenemos un poquito de tiempo, os cuento un poco la próxima... Bueno, en este momento estamos metidos de pies a cabeza en un proyecto nuevo, también unido con la memoria de las mujeres. Y luego al final, eh, si tenemos un poquito de tiempo y os apetece, eh, pues os comento un poquito. Bueno, buenas tardes. A ver. Nik irakurriko baita ere liburutik pizka bat e, ordu nireko naiz alde batetik bestera, baina bueno, eh. Eso es, es genando, dago, dago, dago, bueno. Baia, artikulu hau e, itzik nuenean, e, nerazmoa zen banakako eta taldeko emakumeen e, esperientziak jasotzia, e? Osea, horretarako hasi ditzen ni lana hoe egiten. Bien. Hortarako, Horrarako 20. mendeko bi aldietakoak ikertu nituen. Eh, lehenengoa errepublika eta garrazibilean emakumeen e, ikusteko zer egin zuten, e, zer egin zituzten, ez aktivitateak izan zituzten, eta, bueno, puz jakiteko, hori. Eh? Bigarrengo taldekoa, ziren bi taldetan egin ditun, e, orduan, hernaniko emakume langilea zer egin zuten langile mugimendu e, eraikitzeko, eraikitzeko oberra espuratzeko, eh? baita ere, eta hori zergatik, ez da? Bueno, feministok hasieratik hasieratik iluroge e, hamarra markartan mar e, ikusten genuen emakumeen historia eta bo, historia eta zer eginkizuak behar gendula ezta? Eta orduan, ez eta ordugendula ezgend historia eta pentsatu gen, hori bueno, pues, jaso egin behar ditugu bere eginkizunak. Hori e, ez bakarrik ben? baizik lehendabizikoak izan ziren anglosa joiak ezta? egin zutena pixkap lehenago guk ginean, eh? Eta baita ere zergatik? Bueno, memoria, garrantzia, garrantzitsua delako, eh? E, sujeto, e, kaso sujetoak, <laughs> sujetaak, eh, honetan sujetoak, emakuek sujetoak, eh, besala erekognoitzeko indibidualki eta sozialki, hm? Ordun gure historia berro eskuratzeko. Genealogia baita ere ukitzeko, eh? Ez guk ez era champinion dela bezala, Esta aquí te esquiña batean sortuta. Baixigu badauca agugure historia et agugure pausua. Bueno. Entonces, vamos a ver. El propósito de este artículo, como os digo, era recuperar las experiencias de las mujeres eh, individuales y en grupos de mujeres. Eh, en principio, bueno, de Euskal Herria, eh, o sea, el, el contexto es de Euskal Herria, ¿no? eh, de dos periodos. ¿no? En principio, de uno, pero bueno, de dos periodos. Uno sería, el primero sería la República y la guerra civil, para ver un poco las mujeres que habían hecho en ese momento, las mujeres de Escalería, y luego, por otro lado, eh, el segundo periodo sería eh, la posguerra y la dictadura franquista, enfatizando, o sea, poniendo, haciendo hincapié en las mujeres trabajadoras, eh, en la, la aportación que habían tenido las mujeres trabajadoras en la reconstrucción del movimiento obrero en Hernani, porque yo como Hernani, pues bueno, yo conozco más aquello, claro, bien. Eh, en el primer periodo, en la República y en la Guerra Civil, se dieron grandes cambios sociopolíticos, que probablemente más o menos ya tenemos idea de esto, ¿no? Eh, se dieron cambios sociopolíticos que afectaron de una forma importante a la vida de las mujeres, porque hasta ese momento las mujeres habían estado más eh, en las casas, no habían salido tanto, estaban más a un nivel privado, ¿no? En, en, en el ámbito privado, ¿no? Eh, y en ese periodo, se posibilitó que pudieran tener una actividad pública más hacia afuera de la casa. bien En el segundo periodo, la dictadura franquista supuso una regresión. no Todos los avances que se habían conseguido en la etapa anterior, pues aquello desapareció, se, se prohibieron, y fue para toda la sociedad, para hombres y para mujeres, no solo para las mujeres. Pero para las mujeres tuvo mucha importancia, porque particularmente ellas fueron nuevamente dirigidas al ámbito de la familia, no o sea, a estar en el ámbito privado, no en el ámbito público. O sea, otra vez volvieron les les dirigían hacia hacia al hogar, hacia la casa, hacia el ámbito privado. Bien. Este trabajo, esta, este artículo está basado en dos investigaciones que yo realicé, bueno, que dos, en, dos, en dos investigaciones que yo realicé con inter, con anterioridad. Eh, hice entrevistas a mujeres de los dos periodos y está basado en esto el artículo. Bien. Eh, y esto, como decía qué era, pues cómo, por qué era, ¿no? porque las feministas veíamos desde el principio, que empezamos por los 70, veíamos que no teníamos historia, había alguna santa, había alguna reina, pero las mujeres normal las normales, ¿no? Pues no teníamos historia, ¿no? En Barcelona había algo, en Cataluña había algo, en Madrid muy poquito también, y aquí prácticamente no teníamos nada. Entonces empezamos a recuperar. Tenemos que decir, tengo que decir que las que primero empezaron haciendo esto eran las anglosajonas que empezaron pues a lo mejor como por los 50, 60 o así, nosotros empezamos los 70 adelante, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, veíamos necesario recuperar la memoria para saber nuestras mujeres, para recuperarles, y para saber qué habían hecho y cómo lo habían hecho, ¿no? Porque era importante también cómo habían hecho lo que habían hecho. Bien. Eh, entonces, eso también porque entendíamos, entiendo, que la memoria es fundamental para reconocernos como sujetas, como, sujetos, como sujetas activas, ¿no? Mmm en los cambios que tenemos individuales y en los cambios sociales también. Por ejemplo, la historiadora Pilar Pérez Fuentes, que es una historiadora de la OPV, nos dice «La experiencia histórica nos demuestra que uno de los recorridos obligados para activar procesos de libertad de cualquier grupo social oprimido o discriminado pasa por la construcción y conservación de una memoria colectiva». Eh, luego, el otro día, hace bueno hace quizá 15 días, un mes, leí un libro una historia de la lectura de, de Alberto Manguel, que es un bueno pues es un novelista amer, canadiense creo que es argent argentina después bueno, es igual americano eh, y entonces él al final de, una, de un, unas frases que dice comenta lo siguiente que me pareció interesante las narraciones orales que es lo que yo he hecho recoger las narraciones orales ¿no? las narraciones orales contadas una y otra vez, en la cama o en bares o en el sillón de psicoanalista o contadas unas a otras personas, ¿no? uh, um, al contarse unas a otras las historias de su vida, no están solo narrando el pasado, sino también dando forma al futuro, forjándose una identidad tanto como revelándola. Bien, por lo tanto, podemos decir nosotras refiriéndonos a las personas en general, pero en concreto en este caso estamos viendo a las mujeres, ¿no? Podemos decir que cuando las mujeres nos cuentan sus experiencias, no solamente es una narración de recuerdos, nos están contando parte de su vida, ¿no? nos están haciendo partícipes de su vida y al contarnar, al contarlas, se están haciendo sujetos de esa parte de la vida que ellas nos están refiriendo, porque estamos dando, nosotros le damos importancia y ellas le dan importancia y a veces se dan cuenta un poco también, pues fíjate lo que hicimos, ¿no? O sea, se están convirtiéndose en sujetos de, de, de su historia, de la que han vivido. Bueno, Esto sería un poco, para que veamos así un poco por qué el trabajo y en qué contexto. Luego, eh, en el primer tercio del siglo XX, eh, se estaba dando una situación más favorable para que las mujeres participaran, salieran de casa. ¿no? Eh, en, se podía estudiar un poquito más, se podía trabajar un poco más. Las mujeres siempre han trabajado, pero de una forma o de otra. ¿no? Pero vamos, eh, en ese periodo se estaban dando más posibilidades, por ejemplo es el periodo que se crearon las escuelas normales, las de maestras en casi todas las ciudades y entonces muchas chicas, sobre todo de la clase media, estudiaron magisterio, que luego son esas maestras que hicieron tanta labor en la República, ¿no? Que os acordad, bueno, ahora están saliendo, se están recuperando muchas maestras, ¿no? Hicieron una labor una labor estupenda, porque además también plantearon nuevas nuevas metodologías Con, la, con los chavales y las chavadas, ¿no? Bueno, pues también fue por eso, porque se crearon las escuelas de magisterio y todo eso y por aquí teníamos también, vamos, bien. Luego también a nivel económico, en ese periodo, en ese primer tercio del siglo XX, se dio un desarrollo socioeconómico para el conjunto. Las cosas no se dan solo para las mujeres, ¿no? O sea, para el conjunto, pero posibilita un poco más también pues que las mujeres puedan y podían entrar un poco más a trabajar. También habían conseguido pues hacer alguna pues la que hacía maestra, a lo mejor se iba de maestra, pero a lo mejor iba a una oficina, ¿no? o sea que también posibilitaba un poquito más el tipo de trabajo, además de las fábricas. Entonces, por ejemplo, según el censo de población de 1930, en Álava, y Ipuzcala y Navarra, trabajaban en un puesto de trabajo retribuido, asalariado, ¿no? 71.461 mujeres, que eran el 11,6% de la población femenina los puestos que ocupaban eran los subalternos y en los mismos puestos cobre, y haciendo el mismo trabajo cobraban menos que los hombres con lo cual esto vemos que después de 90 años casi 100 no ha cambiado o sea estamos prácticamente en la tendremos que empezar a pensar un poco en serio no todas y todos porque es que son, yo cuando cuando he visto digo pero si son 90 años ¿no? es que son 100 bueno vale eh, bueno aunque se da esta situación más favorable para que la mujer saliera al mismo tiempo Ya sabéis las contradicciones sociales que suele haber siempre, ¿no? Entonces, había una oposición muy fuerte para que las mujeres, sobre todo las casadas, trabajaran. Por ejemplo, eh, la Iglesia Católica defendía que las principales actividades de las mujeres eran la maternidad y ser sostén de la familia. Y así los ponían en su doctrina y en sus publicaciones. En una, una publicación para chicos decían, lo que debe saber el joven. Y decía, una de las cualidades que debes buscar en la que haya de ser tu mujer es que sea buena ama de su casa. Si lo es, el hogar le proporcionará ancho campo para todas sus ambiciones. Con lo cual, las ambiciones que permitía la Iglesia a las mujeres eran la casa, los niños y el marido. ¿No? Bien. Eh, bueno, entonces, ahora os voy a dar unas pinceladas un poco de lo que estas mujeres hicieron. ¿Eh? Vale. Bueno, entonces, para este primer periodo, entrevisté a mujeres de Macume Abertzal Gacha que tenían relación con el Partido Nacionalista Vasco a las Margaritas que tenían relación con el Partido Carlista y luego a mujeres de las juventudes socialistas y mujeres de las juventudes eh, libertarias las anarquistas, las relacionadas con el anarquismo ¿no? Bien. Eh, prácticamente todos los casos de las mujeres que yo entrevisté que claro, entrevisté muchas porque hice también de otros temas ¿no? pero bueno, eh, estas en concreto eh, pero Empezaron a participar con estos grupos, los de Margaritas y Macume Aberchalevacha eran solo de mujeres, porque no podían estar afiliadas en estos dos partidos. Por ejemplo, las mujeres del Partido Nacionalista Vasco se, pusieron, se pudieron hacer afiliadas en 1933, o sea que hasta esa fecha no habían podido ser, entonces por eso era un grupo que tenía vinculación. Bueno, ellas empezaron a tener vinculación, entraron en estos grupos porque sus familias ya estaban vinculadas a los grupos, o sea que era un poco como que venía de familia, ¿no? sobre todo las primeras que empezaron con esto. Bueno, entonces estas chicas que yo entraba, eran unas señoras, pues como yo soy ahora, no o sea, ya con muchos años encima, pero bueno, entonces estás en la época esta de la República, en la civil, pues eran chicas normales, y entonces como todas las chicas hemos hecho siempre, pues eh, salían con sus amigas, En, pues de la escuela, del cole, de, de, del barrio, y iban a fiestas, a las fiestas del pueblo, del barrio, o hacían excursiones, y entonces, en todo ese, ese tipo de actividades, ellas intentaban captar socias para sus grupos, y era una labor que hacía esa era una actividad que ellas tenían para ir captando eh, pues, socias, ¿no? Había una que decía bueno, y ahora es que me da vergüenza, pero era una captación de la mañana a la noche, ¿no? o sea, era una cosa increíble, estábamos queriendo atraer, queriendo atraer, ¿no? Bien. Entonces, eh, esta sería una de las actividades. Luego, todas las que yo entrevisté eran partidarias del, de votar, del voto femenino. Y entonces, trabajaron pero tremendamente, tremendamente para, para que toda la sociedad tuviera voto y luego ellas también, evidentemente, ¿no? Entonces, en estos grupos lo que hacían era cogían los censos municipales Y hacían listados, hacían listados de todas las familias eh, que pensaban que eran próximas al grupo político que ellas tenían en relación. Entonces hacían unos listados que sacaban de los censos. Y todas hicieron ¿eh? más o menos este tipo de tareas. Eh, y eso era para mandar propaganda. Mandaban la propaganda bien por correo, que también hacían ellas los sobres y todo lo que había que hacer. Y también entregaban en mano incluso con las papeletas del voto. Esto, eh, una de ellas decía la de escaleras que subimos y bajamos o sea, para entregar las papeletas en, en mano, ¿no? Bien esta era otra de las tareas que ellas hicieron y luego también hacían por, por, por propaganda por las calles hay fotos por ahí, en bueno, alguna también en el libro no hicieron de interventoras también en, en las elecciones no y luego votaron, claro, que es lo importante también para ellas no eh, tenían unas neces una necesidad de libertad por ejemplo, Asun nos dice éramos partidarias del voto femenino eh, vamos, es que la duda ofendía, nosotras, por lo menos yo tenía una rebeldía ¿Eh? bien, o sea, quiere decir que eran pues chicas normales, ¿no? jóvenes que tenían ganas de salir y que tenían una rebeldía tremenda, bien por ejemplo, este era una, un, dos tipos de actividades, además también tenían otro tipo de actividades, por ejemplo, hicieron mítines, probablemente habríamos oído hablar pues de las mitineras las mujeres de en Magma Berchalevacha eran bastante famosas eh, eran mítineras bastante famosas De otros grupos también. Y aquí en concreto Lola nos dice, bueno, eh, íbamos a los pueblos y nos vinieron a decir que teníamos que ir las Margaritas solas, sin hombres Nos dieron fecha y fuimos a La Raga, que es un pueblo de Navarra. Eh, ahí es como adquirimos fama de valientes, hubo hasta tiros. O sea, quiere decir que hacían todo tipo de actividades. Otra, Luchi nos dice, pues cuando los movimientos de octubre de 1984... Pues lo que hacían era acompañar a los chicos eh, a tirar hojas, además escondidas, y decía aquí o aquí, o sea, por la tripa, por el pecho, ¿no? Porque, claro, era fue cuando la revolución de octubre del 34 que hubo muchos problemas y, claro, pues estos eran de las juventudes socialistas y tenían que llevar todo escondido, ¿no? Entonces, las chicas, se, lo que sigue diciendo ella... Eh, Eh, eh, o sea, guardábamos aquí o aquí o donde sea, claro, si les cacheaban a ellos, a nosotras, pues no, pues nosotras llevábamos lo que fuera, ¿no? Además vendían la prensa, todas vendían la prensa, en un momento o en otro, ¿no? Bien, eh, pegaban carteles, evidentemente, eso era una actividad que también hacían. Organizaron manifestaciones. Bueno, yo leo porque a mí me parece que ellas son las que, las que aquí tienen la importancia, ¿no? Bueno, entonces, Maricho nos dice... Hicimos una manifestación de protesta por un chico que estaba preso. Nos enteramos que venían a Bilbao a Calaza, Mora y Prieto y a última hora organizamos una manifestación a la que fuimos muchas. Y cuando nos dieron el alto los guardias de asalto, nosotras seguimos. La secretaria de Macume estaba morada. Les debieron de zurrar de lo lindo, ¿no? Y luego dice, otra y yo, no ella sigue diciendo, otra y yo nos liamos con dos guardias que nos cogieron acorraladas y mi amiga llegó a morderle a uno en la oreja. O sea, quiero decir que ellas tampoco se quedaban quietas. Bien, bueno, eh, a ver, venía la prensa, esto ya os he dicho. Bueno, en ocasiones tenían el riesgo de tener serios problemas en la familia y también con las amistades y así, ¿no? Porque claro, ¿qué pasaba? ...que al principio, bueno, pues el tipo de actividades... ...pues mandar los votos, mandar la propaganda... ...porque claro, salía a las manifestaciones... ...salía a la calle... ...pues empezaron a, pues a detenerles... ...a lo mejor a ponerles alguna multa... ...y en algunas casas, pues esto no les gustaba... ...entonces, por ejemplo, nos dice Begoña... ...nos dice... ...cuando a mi madre... ...Teresa Azcue... ...le eligieron presidenta de... ...Makumea Berchalevacha de Bilbao... ...era una señora mayor y viuda... ...lo aclara... ...bueno, tenía 43 años... Y que le y que se metiese en esos líos todo el mundo estaba indignado como que le dijeron bueno tú haz lo que quieras pero vas a perder todas tus amistades vamos eso era un descaro horroroso era un descaro horroroso ¿no? bien pero había también casos en que además de, de estos riesgos sociales de sanción social que había no eh, eran más importantes por ejemplo eh, tenemos a casilla hernández no la anarquista es una mujer anarquista de las juventudes libertarias que tuvo condena de prisión mayor salía con la iniciativa del 36 pero tuvo condena de prisión mayor. Nos quiero así hago una paréntesis porque ahora han pedido que a a una plaza de guía porque llega de guía ¿eh? que le pongan el nombre de Casilda arnaez y yo creo que ya es hora de a ver si le ponen de una vez a Casilda naez es una plaza o el nombre a una plaza o una calle y también cada vez a más mujeres no una calle una plaza o un edificio público o una casa de cultura o sí que, que pongan el nombre de mujeres no bueno pues eso está ya en propuesto a ver si sale lo de Casilda bueno a pesar de estos inconvenientes que os digo así un poco no quisiera alargarme un poco intento hacerlo un poco rápido no sé Bueno, a pesar de estos inconvenientes, muchas mujeres, eh, muchas chicas y muchas mujeres, pues participaron, querían participar y participaron en este tipo de actividades, ¿no? Y estas aumentaron a partir de julio del 36, claro. En julio del 36 ya hacía falta porque, claro, estos colectivos de mujeres habían demostrado que sabían organizarse, que sabían eh, organizarse y trabajar, y trabajar en, en equipo, ¿no? Con lo cual eh, se hicieron imprescindibles, claro, en aquel momento hacía falta, mucha falta, muchas personas, y estas ya tenían todo un rodaje hecho de, de funcionamiento, ¿no? Bien. Eh, bueno, y al, ahora con las actividades de la guerra. Eh, al comienzo de la guerra, sobre todo las anarquistas, eh, bueno, tomaron las armas y se fueron a la primera línea de fuego, ¿no? Eh, así, en las altas instancias pues eso no se veía bien y tomaron la decisión de que algunas excepciones siguieron, ¿eh? pero en general eh, dijeron que las, las mujeres que tenían que que tenían que hacer trabajos auxiliares. ¿no? Bien. Entonces aquí por ejemplo nos dicen, eh, vamos a ver, aquí, sí, a ver si voy aquí un poco, sí, por ejemplo, Lola nos dice, "Y vamos a la retaguardia del frente, donde se ponen las ambulancias y las intendencias. Llevábamos zapatos para los requetés, camisas, ropas de abrigo hechas por nosotras mismas." Bueno, no solamente las Margaritas hicieron ropa para los requetés, o sea, todos estos grupos de mujeres y otros aunque y otras aunque no estaban aquí, hicieron ropa para guerras, para los rudaris, para para los milicianos, es decir, que las mujeres en eso trabajaron muchísimo, ¿no? Bien. Luego eh, Teresa nos dice, "En el 37 Me llamaron porque el que quería, o la que quería no iba, pero hacía falta gente. Estuve en Archanda, en Bilbao, en el frente, recogiendo heridos. Fuimos unas cuantas mujeres. Bueno, entonces, bien las que iban allí para recoger o cuando traían los, los heridos, pues claro, ahí tuvieron un papel muy grande también las que habían estudiado enfermeras, porque hubo también bastantes mujeres que estudiaron enfermería, que Sosaña, que también les llamaban, ¿no? Esas tuvieron mucho papel ahí. Luego, eh, con coloca se ocuparon de los heridos ¿no? bien cuando traían del frente también se ocuparon de cuidar a las niñas y niños huérfanos en las guarderías que montó el gobierno vasco ¿Mm? bien y, y luego claro en el momento de la evacuación pues de, de sacarlos ¿no? y aquí tuvieron mucho papel las las maestras también porque también acompañaron mucho a los niños las maestras que claro, los pasaban a francia y de allí pues sabéis a londres a bélgica o a rusia bueno a donde los distribuían ¿no? y luego también estuvieron hasta el último momento trabajando. O sea, por ejemplo, Teresa nos dice, ya en el momento de la evacuación, ya estaban por Santander, hacia Asturias, ya esperando a los barcos a, a, a coger el turno para salir. no Entonces, ahí nos dice, eh, en este intermedio, dice ella, Palmira Arnaiz fundó las escuelas Alerta, íbamos por las calles dando mítines y nosotras le ayudábamos, animando a la gente que estaba muy desconcertada, que si caía Bilbao, que si caía esto, lo otro, entonces, claro hasta el último momento antes de coger el barco, ellas estuvieron trabajando, ¿no? como vemos. Bueno, entonces yo a todas les preguntaba eh, pues qué opinión tenían ellas, qué valoración hacían pues, del trabajo que habían hecho las mujeres en ese periodo. no Bueno, todas eran unánimes, de que el trabajo había sido importante, pero que no se había valorado, que era un trabajo que no se había valorado. Y aquí también Begoña, a mí me parece que explica muy bien lo que ellas querían decir y a mí también me parece que está bien. Y os leo. Era una cosa natural que la mujer hiciese eso, y no le daban importancia. Es el reflejo de lo que ha sido nuestra sociedad. En toda familia ha habido una mujer que hacía todas las cosas, pero que sobresalía el hombre, y eso se reproducía a nivel social. La idea es que recoge muy bien, eh, bueno además de muchas realidades, un poco también lo que ellas querían decirnos. ¿no? bien Bueno, eh, claro, eso también pasaba porque no se había valorado, porque como hemos visto antes ya hacían en, en el fondo de eso lo que estaba que el papel asignaba a la mujer era el de pues el de ayuda en casa el de, y el de, de la responsable de, del, de, la, de las crías, de los niños y niñas del marido y del entorno privado no ellas eran las responsables de esto ¿no? sin embargo la suma de los intereses que ellas tenían pues esa rebeldía que nos ha dicho azul eh, pues que podrían trabajar de una forma más amplia Más luego las o sea, esos eran intereses que tenían ellas ¿no? más luego en las, en las circunstancias generales las mujeres vascas ni fueron ni somos unas islas no entonces aquí tenemos que ver también hayamos visto la película de las mmm, sufragistas no entonces estaba el movimiento en Europa estaba el movimiento sufragista, estaba la guerra del 14, el papel que tuvieron las mujeres en las fábricas y todo esto en la guerra del 14, estaba la revolución rusa y el papel que tuvieron las mujeres en la revolución rusa y estaban también las feministas que estaban por todo el estado, también aquí había feministas y luego los grupos feministas que había en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales, ¿no? Y luego también estaba la legislación de la República, que la República pues aprobó una legislación muy favorable también para las mujeres, con lo cual se juntaron los intereses de ellas, las circunstancias generales del periodo aquel que vivieron y luego las necesidades generales también de la guerra. Claro, esto fue un poquito más especial porque, pues, guerra no hay siempre y mal. No hay a menudo y menos mal, ¿no? Entonces, estas circunstancias, toda esta situación hicieron que muchas mujeres pudieran desarrollar su iniciativa, tomar decisiones y actuar en problemas que hasta ese momento estaban fuera de del marco de sus posibilidades. En muchos casos incluso hasta los tenían prohibidos ¿no? hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces, a mí me parece que con su participación, luego podemos verlo, ¿eh? que con su participación consiguieron ocupar nuevos espacios sociales e hicieron emerger nuevos modelos de mujeres. Hasta ese momento las mujeres estaban en casa, se cuidaban de los niños, había alguna que sí, pero vamos, de una forma más general, pues este tipo de mujeres no había. Entonces ellas hicieron emerger unidades Otros tipos de mujeres que hasta ese momento no estaban pues, estaban velados, ¿no? No, no había posibilidad. Bueno, este sería el primer grupo. O sea, bueno, eh, para el segundo periodo, espero que no os estéis aburriendo, ¿no? <risa> para el segundo periodo, en Erlani, en las mujeres del 40 al 80, eh, entrevisté a mujeres trabajadoras que participaron en las luchas obreras ¿no? y en, en las organizaciones obreras que eran clandestinas en ese periodo, ¿no? Bien, y O sea, en las organizaciones clandestinas que se fueron creando en ese periodo, en las que se fueron creando nuevas en ese periodo y en las que se recuperaron también de antes. ¿no? Bien, eh, también así un poquito contextualizando la situación. A partir de 1939, los avances que se, habían, que se habían dado en el periodo anterior, estos que hemos visto estos que hemos visto ahora mismo, así un poco por encima bueno pues eh, fueron todos eliminados fueron cercenados pero de raíz ¿no? con lo cual todos los grupos de mujeres todos los partidos políticos y sindicatos fueron declarados ilegales y además bueno sin ninguna posibilidad de ningún tipo de actividad totalmente clandestinos vaya sí que hubo actividad ¿no? pero, pero clandestinos y al principio pues ni eso ¿no? bien eh, excepto las margaritas que eran las mujeres del partido calista las dirigentes y socias de los distintos grupos que no murieron en la guerra o escaparon al extranjero fueron represaliadas duramente con detenciones la cárcel y en muchos casos la muerte como la cárcel como hemos visto los de saturada que está fijaron los años que ha estado callado ¿eh? que nos hemos enterado hace de poquito ¿eh? Bien. entonces claro la situación como digo dio cien, bueno un vuelco de 180 grados ¿no? entonces ocurrió y a lo mejor algunas bueno os acordáis de que el silencio todo esto se silenció es como si no hubiera existido no bien y también no solamente a nivel público sino también en muchas casas como había mucho miedo pues estas cosas no se contaban ¿no? con lo cual ni a nivel de fuera del o sea en la calle a nivel público se contaba en muchísimas casas tampoco se decía o se decía muy por encima algo no con lo cual no se transmitía la historia anterior entonces Se dejó de tener modelos de mujeres transformadoras de la sociedad, de estas mujeres que habían salido, que habían hecho, que habían participado, ya no había modelos porque estaba todo silenciado. Las que habían vuelto después, pues fíjate los casos aquellos, pues que les habían cortado el pelo al rape, que les dieron el aceite de ricino, eso en realidad también ya pasó, ¿eh? Que decir que pues claro, pues un miedo tremendo, ¿no? O sea, dice que se quedó un silencio total. Bien. Eh, bueno, entonces Eh, en el fuero del trabajo también todo, quiere decir que todo iba para meter a todo debajo de tierra ¿no? en el fuero del trabajo se declaraba se liberará la mujer casada del taller y la fábrica y esto era una ley bueno a cumplir a rajatabla por ejemplo, cuando una chica se casaba no podía continuar trabajando la empresa le daba una cantidad de dinero que se llamaba la dote y esto estuvo en vigor hasta el 62 al año 1962 bien con lo cual, claro si una chica eh, empezaba a trabajar y cuando se casaba ya no podía continuar otra vez el trabajo de las mujeres era provisional, o sea, era hasta que se casara, ¿no? Bueno, y la que no se casaba, vale, pero pero como era hasta que se casara, pues qué pasaba? Hasta los 50 y mucho 60 así, pues que claro, eh, tampoco había interés en las casas de que las chicas primero no había dinero, pero en las que había un pelín de dinero pues tampoco había interés en gastar para que las chicas eh, aprendieran un oficio o una, o una o estudiaran, si luego pues a los seis años o, o siete pues se casaban y lo dejaban dejaban la profesión. ¿no? Entonces, si había que hacer esfuerzos, si había que hacer los esfuerzos económicos, se dedicaban el esfuerzo para los chicos. ¿no? Entonces, por ejemplo, Pili nos dice, a ver dónde anda, Ahí está, estamos en Hernani, a ver, nos dice, es que a mí, encima yo me acuerdo que decían, esa niña debía estudiar y tal, porque debía ser por lista, ¿no? Como no había dinero, pues entonces nada, pues el chico a estudiar y las chicas en casa. O sea, que era algo que era normal, ¿no? Bien, entonces, como digo, eh, los sacrificios hacían pues para los chicos, no para las chicas, en general. Lo cual no quiere decir que en ese periodo no hubiera también, a mejor alguna familia, lo que sea de aquí, tengamos que hubiera estudiado o que hubiera aprendido un oficio, así. Si se había bien los oficios de peluquera o de modista, porque eso después de casada se podían hacer en casa, o, o muy cerquita y eso ya podía llevar las dos cosas, ¿no? Eso sí sí eso sí se veía. Bien, eh, por ejemplo, no solamente era que las casas no, no se hiciera esto, no se viera, es que también la enseñanza tampoco favorecía esto. Por ejemplo, en Hernani, hubo, no me acuerdo, pues yo creo que sería en los 60 o así, eh, los padres de familia crearon un instituto para chicos, y luego las monjas de la caridad abrieron un, un instituto Pero que tampoco era era filial con el Peña Florida. O sea, era, no eran cosas como oficiales. El primer instituto que se abrió en Hernani, que ya era mixto, porque claro, fue en la década del 70. Y la escuela profesional obrera que se abrió en el 47, creo que es, pues no cogió chicas hasta como 15 años más tarde. ¿Eh? O sea, quiero decir que claro, si tienes que mandarles a las hijas a Donosti, si tienes que pagar el viaje, si tienes que... es que claro, las economías no llegaban. No llegaban. En general, ¿eh? En general. Bueno, eh sobre todo las mujeres de, yo hemos he dicho del 40 al 80 que estudié, sobre todo las las del, las del primer, la primera mitad las de la primera mitad claro la socialización que tuvieron lo que les enseñaron lo que aprendieron era que el mensaje que tuvieron era que el trabajo eh, de las mujeres era porque hacía falta en casa si no hubiera hecho falta en casa lo que decía pilar pues las chicas en casa y el chico a, la, a, a estudiar y como no les haría falta que fueran a trabajar en aquel momento pues bueno entonces eh, la, eh, lo que la mayor parte de estas chicas Eh, el mensaje que recibieron era que el trabajo era eh, que el salario de su trabajo era una ayuda para la familia lo primero eso era lo fundamental por soy a trabajar ¿no? bueno entonces con lo que su salario en general no primero era para la familia aunque podían quedarse con una pequeña cantidad una pequeña paga no eh, sobre todo ya cuando tenían novio en general Pues se quedaban con un poco más bien pues para hacer el arreo para hacer el ajuar ¿no? o sea esto un poquito más claro porque tenían que hacer algo ¿no? tenían que hacerse las ropas y eso bueno poco a poco lentamente estas ideas fueron cambiando y cada vez eran más, era más normal quedarse con parte del, del salario claro también en las casas no es como ahora que hay una un, un crí una cría o dos antes había más hijos pues tres o cuatro o cinco eran normales ¿no? y, y más no entonces, claro también como se empezaba a trabajar con 14 años entonces pues claro enseguida ya había algún salario más en casa ¿no? y entonces eh, pues podían también las que trabajaban quedarse con un poquito más de salario y entonces eso era muy importante porque les daba también mucha les daba independencia ¿no? entonces más una otra nos dice Bueno, el primer trabajo te hace como mucha ilusión, casi te sientes como un poco importante. En la medida que ganas tu dinero y el tener un salario, te da como cierta independencia, sin lugar a dudas. ¿no? O sea, que era importante también poder tener ese trabajo. Yo me acuerdo que Pili también comentaba, no sé por dónde andará, eh, que decía, es que resulta que tenías que comprar unas medias por ejemplo, pues te habían roto... Y tenías que dar un montón de explicaciones. O sea, pues se me han roto y ¿cómo se te han roto? y Bueno, entonces, claro, era un problema. ¿no? Sin embargo, tú tenías parte de tu salario y te comprabas las mes que quisieras. Te comprabas una o 51, ¿no? Si te llegaba. Bueno, entonces... Mmm, luego, esto un poco respecto al que das ellas con el dinero y a la independencia que les suponía el, el tener parte del dinero. La independencia que da tener un salario y quedarte con parte de ese dinero, ¿no? Bien. Eh, lentamente también todo muy lentamente ¿no? se empezaron a reunir empezaron a reunirse primero en la acción católica porque claro la iglesia era el único sitio que podía reunir a grupos ¿no? era el único sitio que se podía reunir porque además todo estaba prohibido no solo que estuviera prohibido, es que podían multarte y llevarte a la cárcel. Bueno, ya sabéis. Bueno, no sabéis quizá algunas, pero pasaba eso, ¿no? Bien. Entonces, empezaron a reunirse en Nación Católica y en la JOC, la Juventud Obrera Católica, ¿no? Y un poco más tarde en organizaciones obreras y sindicatos que eran clandestinos, lo que decía que se fueron creando, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos como del grupo anterior hemos visto de lo que estas hicieron, ¿no? Bien. Eh, bueno, por ejemplo, miren, nos relata su experiencia como huelguista. bueno estas huelgu Eh, en la papilla de Cicuñaga que era una papilla que trabajaban muchas muchas chicas muchas mujeres bueno trabajaban mujeres siempre que no fueran casadas en este periodo hasta el 62 ¿no? me acuerdo que Miren decía cuando nosotras trabajábamos eh, trabajábamos nosotras que eran chavadas jóvenes decía eh, o sea solteras viudas y arrimadas a mí me me hizo una gracia cuando nos dijo arrimadas o sea como que no había ni divorcio ni nada pues arrimadas ¿no? bien bueno entonces eh, a ver donde anda esto bueno sí Entonces, en la papel de Cicuñaga, en una sección que era de manipulación, trabajaba 32 chicas, o sea, manipulando el papel. Los hombres sacaban las resmas, o como se llame, así grandes, lo iban dejando y ellas lo manipulaban y lo ponían en paquetes, y bueno, pues la cadena iba pasando, ¿no? Estas 32 chicas, eh, bueno, yo no sé si alguna habréis conocido esto, pero se hacían en las fábricas por lo menos allí, eh, les ponían en una hora tienen que hacer 100, vamos a suponer, ¿no? Claro, chicas jóvenes y hábiles y tal, pues en una hora no hacían 100, hacían 125. Esos 25 les tenían que pagar la prima. O sea, que ganaban lo que lo, lo que tenían estipulado, más esos 25 más que hacían. Se conoce que la empresa pensó que estaba malgastando el dinero y entonces les hizo unos nuevos controles sin decirles nada. Claro, ellas decían, ya veíamos que nos hacían el control, pero claro, pues pensábamos que nos tenían que decir algo, ¿no? Era el año 67, 1967, entonces, como un día les dijeron, bueno, pues tenéis que hacer esto, esto, o sea, ordeno y mando, ¿no? Tenéis que hacer esto, esto, no estaban de acuerdo, y entonces, pues ellas miraron el reglamento de régimen interior, primero sacaron eso, y pues no, estaban de acuerdo con lo que ellas decían, ¿no? Les tenían que avisar, bueno, una serie de requisitos, además, sacaron el convenio de papelera, también, y también lo mismo, como ni les hacían caso ni a veces ni les querían recibir ni nada estamos hablando del año 67 con el sindicato vertical ya sabéis que al sindicato obligatorio le, llamaba, le llamábamos el sindicato vertical pues entonces eh, no les hicieron caso entonces de, pensaron después de bastantes días y bastante pensaron que iban a hacer una huelga de brazos caídos de una hora o sea al día una hora de brazos caídos bien al tercer día la guardia civil le sacó y les, les mandó bueno le sacó de la fábrica no bien Eh, o sea, le sacó de los puestos de trabajo estas chicas las 32 chicas eh, hicieron mm, asambleas hay que situas en aquel tiempo también, claro eh, no había noticias como ahora las radios, por ejemplo, no daban información de esto, o sea, ningún tipo de información entonces, hacían asambleas hacían asambleas pues para, para que la gente conociera se reunían, todo lo hicieron entre ellas, ¿no? Eh, hacían asambleas en el pueblo Luego, eh, recogían dinero. Yo. ¿A los dicen? No, seguimos. No, casta, es que yo tampoco, me como que es que sí. estamos en un escenario sí. haciendo teatro así. Oye, bueno, entonces, eh, recogían dinero y recogían dinero, yo me acuerdo también de, de cómo recogían dinero y esto, o sea, yo me acuerdo de esta huelga. Eh, y entonces, claro, Ocurría también que en algunas casas pues no estaban de acuerdo que las chicas se hicieran la huelga. Y además, en, en algunas casas les hacía falta el dinero. Claro, con ese dinero que se recogía, pues se pagaba el salario para que en casa no faltara el salario. ¿no? Bien, o sea, que hicieron, como os digo, asambleas recogidas de dinero, fueron a informar a otras empresas del pueblo, de la zona y también pues de Tolosa, así, donde había papeleras, a lo mejor también vinieron a, aquí a la papelera esta, aunque no sé si había mujeres en la papelera... Esta de aquí, pero bueno, en la papelera española no sé si había mujeres, ¿eh? Bien. Entonces, eh, y os digo, claro, también iban a los sitios porque como la radio no decía nada, ellas tenían que dar información de lo que estaba pasando para que se solidarizaran y para que tuvieran información, ¿no? Bien. Entonces, la papelera Cicuñaga pidió trabajadoras a otras papeleras, ¿no? Eh, pues pagándoles más ¿eh? para que fueran a hacer lo que éstas no hacían porque claro, se les llenó la, el, el sitio aquel el taller aquel se les llenó de papel y tuvieron que parar también los hombres o sea porque claro no no había espacio para poner no porque esto duró un mes ¿no? bien y entonces fueron a otras papeleras y también ha soltó a tolosa que debía haber bastantes mujeres cosa o, o alegría o, bueno por ahí que hay mucha papelera ¿no? bien y ninguna para ver si venía pagándoles más ninguna mujer fue a trabajar o sea la solidaridad fue total o sea las mujeres no fueron a trabajar las de otras papeleras ¿no? eh, se les fue acumulando papel y al final como no tenían espacio pues los hombres tuvieron porque nadie más paró los hombres se quedaron no entonces los hombres tuvieron que parar y les mandaron a casa bien eh, también la papelera se esta Eh, pasó información a las empresas... Las empresas de la zona... Para que no las contrataran... Diciendo que eran peligrosas... Y que les podrían crear muchos problemas... Pasó unas unos, unas cartas... ¿no? bien Con lo que para trabajar... Luego, después de que... Ah, porque todas les despidieron... A las 32 les despidieron... ¿no? bien Entonces, claro... Eh, para trabajar ellas en la zona... Pues tuvieron que pasar bastantes problemas... Por ejemplo... Tuvieron los despidos... Tuvieron juicio... Y muchas dificultades para encontrar un trabajo... no Sin embargo... Pues nos cuenta Miren y nos dice, eh, vamos a ver, eh, a ver que está en esta. bueno eh, todo el pueblo participó, eso es verdad, eh, yo, yo me acuerdo también de eso, y creo yo creo que todo el pueblo recuerda con cariño aquella huelga, y no sé por qué, igual porque éramos mujeres y muy crías, igual la primera también. Hay que decir... Bueno, en el 51 y el 56 hubo unas huelgas, ¿no? La dictadura era más próxima todavía a la guerra y, bueno, no estoy hablando yo. Estoy hablando de las posteriores, ¿no? De las que más o menos hemos conocido todas, ¿no? Entonces, en el año 67, en Hernani no se había hecho ninguna huelga laboral de estas. Y la primera huelga en Hernani, por reivindicaciones laborales, la hicieron las mujeres. Que es algo que habitualmente no se recoge, pero es así. ¿Mm? Bueno y a mí me parece que son datos que, que, que tenemos que conocer, porque cuando se empieza a, por ejemplo, en el análisis habla mucho de las huelgas de Verdegoso, de las reivindicaciones de Verdegoso, etcétera, pero la primera huelga la hicieron las mujeres en el año 67, que eso fue un poquito más tarde. Bien. Eh, bueno, estas mujeres un poco más tarde, bueno, también os quería decir antes he hecho un pequeño comentario que el sindicato de el sindicato vertical era obligatorio, cuando entrabas a trabajar automáticamente Te daban de alta en el sindicato vertical y además te descontaban la, la cuota de afiliación. ¿no? Y luego el sindicato vertical no hacía nada y a veces era mejor que no hiciera nada porque a veces estaba en contra. no O sea, quiere decir que era un problema no esto. Luego, esta huelga, no, no participaron ningún grupo, eh, ninguna organización, ni sindical, ni nuevas, ni nada. Fueron dos, dos de estas eran de la JOC y entonces ellas organizaron todo, con todas, se solían reunir todas y ellas llevaron adelante... Esta, esta experiencia bien, un poco más tarde ya en los 70 ya en organizaciones obreras mixtas quiere decir que de hombres y de mujeres ¿no? clandestinas también ¿no? participaron en diferentes luchas para, para conseguir por ejemplo mejoras salariales y mejoras de trabajo en aquel momento era una, una reivindicación muy importante que hubiera porque las condiciones de trabajo eran muy insalubles y que hubiera comités de seguridad e higiene ¿no? Y entonces ahí trabajaron, bueno, a tope, trabajaron muchísimo para conseguir este tipo de, de actividades. Por ejemplo, hay una que en una empresa más grande, en otra empresa del pueblo, dice, eh, bueno, eh, cuando murió una persona hicimos una culebra. Una culebra era pasar por las secciones, o sea, salían de esta sección más o menos que salían cinco pasaban por la otra y se juntaban otros cinco a otras cinco y otras o sea, iban y al finales pues una manifestación dentro de la empresa ¿no? entonces dice eh, cuando murió una persona hicimos una culebra y de allí se montó un comité de seguridad e higiene era el año 72 ¿eh? o sea, que decir que fijaros hasta qué años no había nada y tenía que morirse y tenían que hacer culebras y manifestaciones y todo este tipo de cosas también Eh, una de las reivindicaciones era que hubiera reconocimientos médicos para todas las, las y los trabajadores y también se empezaron a meter los ginecológicos solo para mujeres bueno, participaban en las asambleas de monte que se hacían entonces porque como todo era ilegal ¿no? eh, donde se discutían las reivindicaciones por ejemplo nos dice Charo bueno, había que trabajar mucho Yo recuerdo no tener ni tiempo para comprar ropa. Salías de la fábrica y había que ir a la reunión. Después a recoger a los chavales, que me los tenía mi madre o mi suegra. Y tenía que ir a por ellos. Después preparar la cena y al día siguiente volver a trabajar. Hacíamos las plataformas de reivindicaciones en asambleas de monte. Y luego se pasaban por una multicopista. Quien tuviera la multicopista. Eso era terrible. ¿No? ¿Claro por qué? Bueno. Eh, yo en el trabajo echaba hojas o las pasaba de mano en mano para darte a conocer yo recuerdo de haber llevado hojas hasta en la silla del crío debajo del culito usabas todo lo que podías claro, hay que pensar que es que todo era bueno, como ella dice, echaban las hojas en las empresas o en el pueblo todo era ilegal, ¿no? si te cogían echando hojas, pues te podían detener y te podían sacar pero a lo mejor te pasaban a la cárcel a lo mejor te pasaban al tribunal de orden público que aquello era tremendo, te llevaban unas multas tremendas o a lo mejor te llevaban a la cárcel quiere decir que estas mujeres corrían muchísimo riesgo cuando hacían este tipo de actividades, ¿no? pero ahí estaban También hacían en multicopistas y en vietnamitas también, que eran unas otras que en las casadas yo creo que se han usado, que eran como unos marcos de madera, bueno, eran mucho más sencillitas, ¿no? Bien, eh, luego, claro, como hemos visto, participaban, trabajaron, hicieron, eh, participaron, organizaron huelgas en su empresa y, y haciendo solidaridad con otras empresas, ¿no? Y, y lo que hemos dicho también participaban en organizaciones clandestinas como, como estamos viendo que también porque ellas participaban en comités mis, eh, en los comités de empresa mixtos ¿no? con, con otros tipos de porque eso sí que podían hacerlo dentro de la empresa ¿no? y bueno luego tambiéncircuñaga cicuña fue tremenda y no sé cómo es ahora pero era tremenda por ejemplo hubo eh, también eso por los 70 otro grupo porque además tenía unas condiciones insalubres tremendas, tremendas, tremendas, históricamente, ¿no? Y dice, había unas condiciones de seguridad bastante malas por la cantidad de escapes de cloro que había. Entonces empezamos por meter denuncias a magistratura, que para nosotros estaban súper claras. Me acuerdo que en aquella época nos defendía Bandrés. Tuvimos infinidad de juicios, no sé si siete u ocho. Venían los medidores, entonces funcionaba el sindicato vertical, y nada, no había forma, aunque eran porcentajes que estaban fuera de la ley. Quiere decir que a estos también a todos, a los del comité de empresa todas, todos y todas a la calle despedidos. Bueno, vemos también con estas actividades que os he explicado que en este periodo también en situaciones bien difíciles, porque estas situaciones eran muy difíciles también y con muy pocos referentes anteriores, porque hemos visto que ya estaban tapados, no que estaban eh, que nadie hablaba nada pues consiguieron desarrollar un poco lo mismo que las otras. Yo es lo que veo, luego ya, ya comentaréis ¿no? cómo opináis, pero a mí me parece que consiguieron desarrollar su iniciativa, tomar decisiones y actuar en problemas que hasta ese momento tampoco ellas habían tenido mucha posibilidad, porque estaban fuera de sus posibilidades. ¿no? Entonces, a mí me parece que también con su participación consiguieron ocupar nuevos espacios y también hicieron emerger nuevos modelos de mujeres. O sea, como conclusión de los dos grupos... A mí me parece que en ambos casos fueron pioneras, fueron innovadoras. Ahora que se habla tanto de la innovación. Pues estas fueron pioneras y fueron innovadoras. Porque posibilitaron caminos de participación para ellas y para las demás. No solamente para ellas, para ellas y para las demás, ¿no? Creando nuevos modelos de mujeres, como digo, ¿no? con otras necesidades otro tipo de mujeres tenían otras necesidades tenían las de antes pero tenían otras tenían nuevas necesidades y nuevos intereses y sacaron a la luz las capacidades que ellas tenían para conseguir eso que querían también ¿no? o sea que no se quedaban tampoco en casa o sea ellas también participaban en conseguir eso para ellas y para todos claro no solamente para ellas cuando hacían pedían eh, segura, un comité de seguridad y higiene, eran para todas y todos los trabajadores ¿eh? o sea que era algo que era para el conjunto de la, de la empresa ¿eh? bien Bueno, pues aquí también yo creo que fueron sujetos, sujetas, necesarias y activos de los cambios sociales. O sea, a mí me parece que fueron elementos necesarios para los cambios sociales que se dieron en este país nuestro podemos decir que su participación y sus aportaciones fueron eslabones imprescindibles en el proceso de emancipación de las mujeres de Euskal Herria. A mí me parece que yo opino esto, lo dejo así, luego podemos hablar, ¿no? Y luego, la recuperación de estos hechos, la recuperación de esta memoria, la recuperación de estos hechos, sirve a nuestra sociedad, no solamente a nosotras, a nosotras, lo que os he dicho antes, nos sirve en la historia, para nuestra genealogía, nos sirve para tener, pues, pues eso, que no somos champiñones, que salimos de repente, ¿no? pero sirve al conjunto de nuestra sociedad o sea, a mí me parece que la recuperación de estos hechos nos sirve al conjunto de esta sociedad de patrimonio sobre el que sustentar nuestras señas de identidad o sea, me parece que es algo que es necesario conocer y que es necesario de dar a conocer también bueno, y esto esto o sea, que y este sería mi artículo, un poquito más Bueno, ellas dicen más cosas también, pero bueno, he intentado contaros un poco más o menos todo. Danas o... en dugu contados, emestela gero es dueterosiko. Bueno, hori, hori, hori <risas> xero a ti, hori xero <orseratik> baitare. <risas> bueno, ba, oso ondo. Esta quinto oso, o, o, o sea, egin denek. De ba, igual oine, piskate norbaitek nahi bada badao erreflexiño bateitie, seo ser galdeketie, edo, kontetie seo ser, oza, bardin da la piskate... Sí, si alguien quiere eso, decir algo o alguna experiencia o, o algún Yo, comentario Un dato Todo está muy bien narrado pero falta una cosa a que vez. las que trabajábamos en fábricas textiles sí, a ver. no teníamos derecho a la dote ¿No? porque se suponía que la mujer después de trabajar de casarse podía trabajar ¿Podías trabajar en la danera? Sí, en la danera eh, no sé si en la fábrica de sábanas Y no sé si también... Todo lo relaciona con el textil. Y entonces no daba dote. A las chicas que trabajaban en la fábrica, no tenía el dote. Te casabas, si querías seguir trabajando, la puerta está abierta. Pero si no, pero como la mayoría, una vez de casada, se quedaba en casa, pues te quedabas sin dote. En realidad, el furo de los españoles... Pues que que se que os he leído, prohibía a la mujer casada trabajar, pero a lo mejor en, el en testín... estos casos, pero la mayoría de la gente se quedaba en casada después de trabajar yo trabajaba en la esmaltería y a mí no me dieron, no me dieron la opción, la pregunta claro. me acuerdo que me hizo el ingeniero ¿Podrá seguir con eso el marido? Sí. Digo, pues a ver, ¿qué remedio? Sí. Sí. Sí. No te daba noción para trabajando. Un dato, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Porque cada gremio Muy bien. tenía su montepío. Entonces el montepío tenía sus normas pues para el textil, para el metalúrgico, para... Se, se beneficiaba de ciertas cosas, unas y otras. Claro, yo no sé. Pero en el caso del textil... No había lote. Uh -huh. A lo mejor porque erais casi todas mujeres. Todas, bueno, había hombres, también, bueno, sí, ¿eh? pero eran una excepción, eran de mantenimiento así, ¿no? Uh -huh. Bueno, también trabajaban en máquinas, ¿eh? uh -huh. Yo lo que veía, vamos. Sí, sí, sí, sí. sí. No sé, pero... trabajo, En la lanera. La la lanera? 100 años hizo la fábrica, ¿eh? ¿Aquí lo Sí. Mhm. Uh mhm. -huh. Sí. Uh -huh. Hoy ya es de gobierno. Sí, sí. Es que gañeran en buen piscar. No, no no. eh. Es curioso que lo que has contado es de nuestra época. Me sí. imaginarás, sí. ¿no? Sí, de esa época. Y que en aquella época yo no me enteré de todas esas movidas que costumáis ahora. Bueno, de lo de la vuelta. Hay ahí... personas que se han preocupado, que han, se han movido y que han hecho cosas... Pero otras, creamos más de esas sencillas, ¿no? Yo, mm. yo por ejemplo, en la huelga de Cicuñaga me acuerdo. Yo me acuerdo, pero perfectamente además. ¿eh? Sí, de Cicuñaga, sí, sí. esta de las mujeres, yo me acuerdo súper bien. Porque además también hacían asambleas, y a lo mejor hacían asambleas detrás de la iglesia. Entonces íbamos a, la, a esto. Y para el dinero pues también dabas dinero. Se hicieron un cajas de... ¿De sí, o sea, para la huelga esta. Luego ya incluso se hicieron estables, ¿no? que se, se mantenía, pero en este caso para ellas, o sea, yo, yo me acuerdo. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Yo vueltas general sí de hombres y mujeres, sí, pero sí. de mujeres solas, no me acuerdo. Sí, pues esta, es que en realidad luego Ah, perdona que te he cortado, perdona. No. Que perdona que te he cortado, que ibas estaba diciendo no, algo. No, no, no me has cortado, ya he dicho que yo que no me que acuerdo no, no de vueltas mucho. general de hombres y uh -huh. mujeres, pero de mujeres solas. ¿no? Sí, en realidad también, por ejemplo, luego el regozo hicieron unas huelgas tremendas, quiero decir, que venían los grises y estabas allí y trabajabas en San Sebastián no podía ir a San Sebastián, porque se quedaba todo parado, ¿no? Entonces me quedaba en, en el y me quedaba en la calle allí, ¿no? viendo cuando venían los grises, bueno, todas aquellas movidas que todos conoceremos en Rentería también, ¿no? eh, y entonces eh, pero eso fue posterior, no mucho más tarde, ¿no? Uh -huh. Pero fue posterior. En el Rani, las primeras fueron ellas. Uh -huh. Uh -huh. Fueron ellas y no se conocía esto, no se conocía vamos la gente de Hernánica y los que tenemos años caos que nos que conocemos, ¿no? Pero cuando yo empecé a mirar esto y a recuperar un poco, pues yo tenía también alguna amiga que su marido había estado en los y tal, y entonces preguntándole y tú y tal, y bueno, para un poco intentando contrastar pues datos, ¿no? Y, además de también en, pues en, en periódicos tal, pero bueno, así a nivel personal, ¿no? Y, y sí, sí, eran ellas, ellas fueron las primeras y además lo dice esta que ya es laGridView, sí, sí, claro. Sí, sí. Uh -huh. Yo eh. sí que veo que ha sido muy enriquecedor para como mujer todo ese periodo. Uh -huh. Porque somos todo terreno o hemos sido todo terreno, <risa> ¿Eh? uh -huh. Hemos sido todo terreno. Yo no veo que ahora por las circunstancias que se dan, que tampoco hay como te dejan ser hasta tener dignidad, uh -huh. ¿no? uh -huh. En el trabajo, porque es que no te agarras a lo que hay en este momento que estamos atravesando, ¿no? Uh -huh. Pero éramos como muy para todo, muy para todo, en todos los campos, ¿eh? en todos los campos. De todas formas, el otro día, eh, cuando estuvimos en Donosti, salía eh, un poco un comentario que igual suele salir más veces, ¿no? que en aquellos momentos eh, teníamos absolutamente todo para hacer. O sea, había tantas cosas por las que luchar, tantas cosas que eran nuevas, tantas cosas que no hayamos hecho nunca, y, y en cambio ahora hay un, igual como una falsa sensación a veces de que ya no pasa nada, ya hemos conseguido todo, y cuidado que muchas veces cuando las vacas se, son flacas es cuando se ponen las prioridades, lo que ha comentado Begoña, ¿no? Eh, yo en mi casa eso no he conocido porque hemos sido dos hermanas y yo soy la mayor pero he conocido de mis amigas eh, y bueno y gente que me ha contado muchas veces, pues éramos cinco hermanas y hermanos, y entonces los dos chicos fueron a estudiar un poco, tampoco carrera y eso, pero bueno, un poco, y las tres chicas, pues eso, ¿no? Eh, pero que hoy en día, eh, por ejemplo, en las épocas donde ha habido mucho trabajo, pues las mujeres, a pesar de haberse tenido otro tipo de puestos de trabajo y tal, Pero íbamos a trabajar. Espérate tú, el día de mañana, si la cosa se pone mal, las prioridades van a volver a salir otra vez. Y en lo de los estudios, eh, en este momento, pues bueno, pues para muchas familias está suponiendo un, un, un problema lo de, lo que los chavales y las chavalas salgan a estudiar. Y yo estas cosas suelo decir, nunca podemos soltar lo que se ha conseguido, que parece que es porque se ha conseguido, se está ya ahí ya está, no. Cuidado. Que hay que agarrar bien por si acaso. Sí, habrá que decir que lo mantengan A ver, todo lo que se ha conseguido, que da, a mí me da la impresión que se están perdiendo por las circunstancias que se está atravesando, pues que eso hay que, lo tiene que agarrar como sea. Alguien tiene que luchar por, por mantener lo que está conseguido, pero es que parece que no, que se está perdiendo. <risa> No, o sea, la vida está distinta. Está muy distinta en este momento. La vida está distinta. entonces Por la falta de trabajo. yo sí. En nuestra época la historia era, entrabas en las materias trabajabas hasta que te ibas a casa y se acabó. Pero ahora trabajan aquí ocho días, en el otro lado otros otros ocho días, y allí 15 y en otro mes. Sí. Y no tienen ninguna seguridad de nada la juventud. En Eso ahí. sí que es un problema.